Hola, un saludo especial, soy Jairo Fonseca y el día de hoy quiero compartir en este audio las reflexiones referentes al recién finalizado curso de Revolución Solar ya hace unos 15 días, aproximadamente dos semanas terminamos este curso fue una experiencia bastante interesante, bastante agradable y una de las promesas que hice era contestar la, los comentarios que se hicieron referente al curso con un audio realmente fueron bastantes comentarios y contestarlos uno a uno pues siempre eh, nos consumía un poco de tiempo las personas que quieran seguir la nota completa pueden entrar eh, a la página web, al blog y la nota se llama mi experiencia como conejillo de indias, donde yo comentaba muy rápidamente eh, cómo fue mi experiencia al participar del curso de revolución solar, esta era la primera vez que yo entraba como a nivel profundo en, en esta experiencia de la revolución solar yo nunca le había dado como la importancia en cuanto a investigación no, no no es porque no la considera importante sino porque no no sentía que, que era el momento de, de abordar esa información y en el curso con Cecilia lo que hicimos fue eh, trabajar una carta ejemplo y la carta ejemplo que trabajamos fue la mía donde hicimos un recorrido de los últimos tres años y en especial este actual 2010 Yo cumplo años en enero, entonces estábamos viendo la Revolución Solar en enero. Bastante interesante la, la podríamos decirlo, congruencia entre la propuesta de, del análisis de la Revolución Solar con lo que actualmente estoy viviendo en mi vida. Eh, realmente tocamos fue dos o tres aspectos no más de, de lo que la totalidad de la carta puede abarcar. entonces es que es algo muy visible, muy constatable pues por la mayoría de personas que que participaron del curso y para mí fue muy agradable porque podía hablar yo tranquilamente sin dar mucha justificación, o explicación de lo que yo estoy haciendo actualmente para resumirte es un, un año en el cual están presentes eh, áreas muy importantes como son casa 10, casa 5, casa 9 eh, también referido con casa 3 entonces eh, es muy eh, obvio eh, el, el, el el desarrollo de estas casas con lo que yo estoy realizando en diferentes espacios no solo en este en astrología es así de simple donde el factor casa 5 está resaltado que en el caso mío yo lo asocio es a la creatividad <coughs> perdón a la creatividad con la generación de Eh, nuevas ideas para proyectos que he venido desarrollando en los últimos años y la implementación de esos nuevos proyectos de una forma muy creativa, muy alegre, muy innovadora. Entonces eh, ese es como, como el resumen de lo que hicimos en el curso. Gratamente eh, esta semana eh, tuvimos nuestra segunda sesión de los talleres virtuales, donde los talleres virtuales ya son sesiones donde ponemos en práctica... con las personas que asisten lo aprendido en clase y digo gratamente porque tuvimos un ejemplo muy bonito eh, de, una, de una alumna que reside en Estados Unidos el cual eh, pudimos hicimos el mismo ejercicio que hicimos realmente con, conmigo que fue ver su año solar y, y evaluar alguna situación que ella tiene presente que, que amerita cierta importancia entonces ver desde el punto de vista de la revolución solar y la astrología qué opciones había para el desarrollo de esa situación. Entonces fue muy interesante también constatar con este caso eh, lo propuesto en clase. Bueno, entonces aquí estoy leyendo los comentarios de, de todos los alumnos, más o menos la mitad y un poquito menos de los que participaron en el curso nos compartieron sus, sus comentarios, entre ellos Marcela. Marcela ha sido una fiel eh, acompañante desde que iniciamos Este, este proceso, entonces Marcela muchas gracias, ella tiene una experiencia bien bonita que compartirnos a nivel profesional y personal, voy vamos a ver si algún día podemos agendar un podcast con, con Marcela y muchas gracias por tus comentarios muy, muy cálidos, nuestro amigo o Oscar, también un fiel acompañante desde los inicios de este espacio un, un maravilloso sol en escorpión quien nos eh, compartió sus sus comentarios, la verdad mmm, yo quería de pronto un poco más de críticas pero, pero como que se excedieron en elogios al curso, pues también son bienvenidos y bien recibidos eh, realmente todos estos procesos son susceptibles de mejorarse, quería ver qué opciones tendríamos, en qué aspectos tendríamos que mejorar y siento que este, este curso fue un curso muy profesional, muy a la altura la experiencia que tuvimos de los anteriores cursos pues se vio reflejada en este y la idea es seguir así, ¿no? Bueno, nuestra querida Isabel desde Puerto Rico, muchas gracias también por tu comentario, el dúo dinámico, ella nos hace referencia al, al trabajo que Cecilia y yo hacemos, también recibí muy, muchos comentarios muy, muy parecidos también de, de otras personas, en este momento recuerdo el de Ángela desde Chile, eh, pero esto es algo que se ve muy claro si lo vemos desde el punto de vista astrológico, ¿no? Sol de Pisces eh, de Cecilia, conjunción Nodo Norte-Jairo en Pisces también, y esto pues, Eh, si, si tiene alguna referencia a la sinastría o si tomaron el curso Diego, la unión de estos elementos de sol, nodo o ascendente no son eh, muy fuertes porque traen involucrados procesos evolutivos de, de, de creación y desarrollo de conciencia ¿no? entonces pues eso lo vemos aquí nuestro amigo Rodolfo <ríe> me encantó tu comentario muy, muy racional muy Eh, muy Virgo un buen ejemplo de tu, de tu sol eh, me gustaría que nos sigas acompañando en las clases, realmente tus, tus aportes eh, son bastante interesantes, bastante aterrizados, cuestionas y, es, y eso es muy, muy necesario eh, entonces ahí seguimos con nuestro, nuestro amigo Tierra tengo entendido que en esta época del año no nos puedes acompañar, te vas a ausentar unos, unas semanas, pero cuando regreses estarás bienvenido Con, con, con tus apuntes y con mis perlitas. <risa> eh, nuestra amiga Angie de, de Villa del Mar, muchas gracias también por tu por tu comentario. La verdad contigo y nuestras amigas de Argentina fueron eran alumnas eh, que teníamos muy presentes, aunque no aunque el trato fue igual para todos, pero los teníamos muy presentes porque era la primera experiencia que ustedes tenían. En, en el manejo de, de, una, de un curso virtual y sumado a eso era la primera vez que conocían la propuesta del sistema que nosotros venimos desarrollando entonces eh, sus comentarios fueron muy importantes para nosotros tanto tú como Susana eh, y Silvina porque nos, nos, nos dio una muy buena medida de, de que estamos haciendo bien las cosas entonces un gran abracito Angie ojalá nos pueda seguir acompañando en otros espacios Paola también una fiel seguidora desde los inicios de astrología, es así de simple, un gran abracito tus comentarios, tus aportes muy, muy valiosos muy, muy interesantes y, y seguimos contigo, creo que en un taller vamos a desarrollar nuestra psicóloga María Luisa Caballero te comprendo Este correo, gracias por tu comentario, muy lindo. Y también tú debes tener una experiencia a nivel profesional interesante que, que en algún momento debemos conocer y desarrollar. Nuestra amiga Miriam, también una eh, fiel seguidora de estos procesos, como María Luisa también nos ha acompañado en otros espacios. Eh, muy lindo tu, tu comentario. La verdad, pues todos ustedes eh, se elogiaron en, en, en expresión y en comentario. Entonces, muchas gracias. Ana Luisa, nuestra alumna juiciosa, pila, desde Estados Unidos, también fiel a astrologías así de simple, nos ha acompañado en todos los espacios, un gran abracito, eh, tú has tenido unos grandes procesos de, de avance y desarrollo. Elizabeth, nuestra querida Elizabeth, desde también Estados Unidos, nos a, acompañaste recientemente, pero sus aportes y sus intervenciones han sido también muy interesantes y, y muy valiosas. Mario, Eh, también nos has acompañado en algunos espacios nos gustaría de pronto oírte más eh, pero, pero está bien, si tú consideras que tu acompañamiento y tu aporte es en la sola asistencia a las clases está bien, y estos pues fueron los comentarios de, de todas las personas tengo entendido que otras personas intentaron pero de pronto no tenían no tuvieron la suficiente claridad de dejar el comentario, es muy sencillo dejar comentarios, de pronto más adelante voy a grabar un video donde les enseño cómo hacerlo, recibimos también otros correitos, dando felicitaciones, y pues realmente aquí es un trabajo compartido donde mi aporte es generar un espacio y brindar las facilidades desde el punto de vista tecnológico para desarrollar una información, y de paso pues yo también me estoy beneficiando porque estoy eh, aprendiendo eh, astrología, la verdad he reconocerlo, a Cecilia muchas veces le he cuestionado bastantes cosas, pero... pero este proceso que hemos hecho con ella y en lo personal a mí me ha, me ha funcionado mucho darme esa nueva oportunidad con la astrología para, para aprender. Aunque sigo también teniendo mis posiciones eh, algo radicales y bueno, ese es un proceso en el cual estamos los seres humanos de, de cuestionar, de, de adoptar, de desarrollarnos, pero siempre teniendo presente que todas las posibilidades están abiertas en cualquier momento. Entonces este era un pequeño audio que quería grabar para... compartir con cada uno de nuestros alumnos lo voy a dejar de, de acceso abierto es, es, es interesante que, que pues otras personas que de pronto sientan algún interés pues comprendan o o, o, o, o tengan una pequeña visión de lo que desarrollamos estos últimos meses en, en este curso actualmente pues no, no estamos desarrollando curso estamos haciendo es un una experiencia más práctica de talleres de sesiones donde ya estamos trabajando casos y ejemplos concretos de otras personas diferentes a la mía, lo cual es también muy valioso y necesario para, para estos procesos. Es muy probable que lleguen algunas personas en este momento que no hayan conocido eh, los cursos. Todos los cursos están disponibles en grabaciones. Es, es, esa es una gran ventaja que tiene lo virtual, lo tecnológico y es que en cualquier momento se puede acceder a la información y esto por ejemplo para las personas que asisten es muy útil porque eh, les permite tener acceso a la información las veces que lo deseen y y también pues las personas nuevas tenemos bastante bastante material tenemos ya seis cursos montados y con muy buen material para todos los niveles tanto principiantes como avanzados o intermedios entonces pues ahí están las opciones ya o sea, el que sienta que quiere hacer una, una dar un paso más en, en la asesoría astrológica yo lo invitaría a que se diera la oportunidad de conocer esta información entonces no siendo más me despido y hasta un próximo video o podcast les hablo Jairo Fonseca, bye